De lo que pasa entre nosotros Porque ya ni te cuidas, ni respetas mi honor Si el hombre en el mundo es lo más grande Y yo te di esa grandeza con cariño y amor Fuimos felices juntos mucho tiempo Hicimos en el mundo lo bueno lo mejor Y yo te quise mucho y te quisiste Pero a ti ese cariño se te olvidó Si yo te levanté de donde estabas tirada Y te puse mi nombre para limpiar tu honor Ahora ya te sientes dueña de la vida Y te ríes el mundo, y te ríes el amor Y me decían llorando, estoy arrepentida Con tu carita buena me supiste ganar Ahora sé que traías el alma empobrecida Por eso es que a mi lado nunca fue tu lugar Fem felices juntos, mucho tiempo. Hicimos en el mundo lo bueno, lo mejor. Y yo te quise mucho y me quisiste, pero a ese cariño se te olvidó. Si yo te levanté de donde estabas tirada, Mi nombre para limpiar tu honor Ahora ya te sientes dueña de la vida Y te ríes del mundo, y te ríes del amor Y me decía llorando, estoy arrepentida Con tu carita buena me supiste ganar Ahora sé que traías el alma empobrecida Por eso es que a mi lado nunca fue tu lugar Música